Με τόσα φύλλα σου ο ήλιος καλημέρα Με τόσα φλάμπουρα λάμπη λάμπη ο ουρανός Και τούτη μες στα σιδερά και εκείνη μες στο πτώμα και τουτί μες τα σύννερα και κοινή μες το φόβο μας Σο παμπούνανε πάσι μανουρικά πάνες Σο παμπούνανε πάσι μανουρικά Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. Nu-ți cutnești, În capătul, sub balconul, în a,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 31 de agosto, Tania la guerrillera, Lin -Denis Galvez, por la otra oreja. 31 de agosto, 67, 80 soldados junto a Honorato, dispararon traidores bien resguardados.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 tu nombre se escucha en la alborada Tania, imortal, valiente, enamorada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 te canto, Che, Aitania, del montículo a las plazas bañas, Tania, mi Bolivia es tu camarada, amor. Tu nombre se escucha en la alborada Ay, Tania, for Silvestre, luna de mañana, for Silvestre, luna de mañana, suena tu acordeón en la quebrada, suena tu acordeón en la quebrada, mortal de bebé.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 Caminami fui lo que fui. Ay a Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, Quiero seguir jugando a lo perdido. Quiero ser a la zurda más que diez. No. Quiero ser un congreso de lo Pasó de moda la locura, dirán que la gente es mala y no merece, yo partiré soñando travesura, esto multiplicar pares veces, yo yo sé lo que se destino, caminando en lo que no. sunt cu pagat ce era ce